アンヨーメン。Twins。せいやかでプラザ。35%。Red, purple, red. Y el oro。Number n u m b e r One。

Para el francés, para David Guetta, ya salí de m o r e l o v e triunfando en nuestra gran batalla. Si empezamos juntos el fin de semana en Classic.

Con El 49% gracias, fieras. El lunes rugimos a las 5:4 en Canarias y ahora, qué a lejos é l estás? ¡Bien! ¿Qué l estás. Ya, pero que parece que estoy cerca. Es verdad, es que tiene un chorro de boca. Está casi fuera del estudio. ¿Veis、si、se le ve bien? Ahora estoy cerca. Ahora estoy lejos. Ahora estoy a r r i a

¿Sabes quién, caballero? ¿Qué tal? A los de los 40 casi. ¿Qué de de a l <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? l q u e tal? ¿Qué tal? ¿Qué t a n q u t e n q u é tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? l q u n tal? l u é t a s q u é tal? l q u t l ¿Qué tal? ¿Qué a l tal? l q t a r a l ¿Qué tal? ¿Qué tal? l u é tal? ¿Qué tal? l q u a es tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? l q u tal? ¿Qué tal? l q u a l q u a l q u a l ¿Qué t a h a c i a a b a j o l a e x p e r i e n c i a es u n g r a d o m i r a h a c i a a b a <risa> j o De c u a d r o s

e n c a n a r i a s

Al pelo, nunca mejor dicho, una persona como yo le viene siempre al pelo, porque recuerdo esa bola del desierto. Esto estaba en la banda sonora original de Young Ons 2, Blaze of Glory, John Bon Jovi, y ahora mismo estoy en esa tesitura. Cuando una bola del desierto está entrando por mi nariz en forma de alergia. De hecho, estamos casi todos igual, aunque llegué un tormentón bastante gordo. Ha empezado ya el fin de semana. ¡Ha empezado!

Ya es viernes. ¡Ya es viernes! Con lo cual hoy. ¡No! o、no、hay, hay preguntas! Pregunta. Simplemente pondremos música. ¡Ya está! Y hablaremos de las. Yo qué sé, pues por ejemplo, que ahora me viene Fuangoria, que estuvieron hace poco aquí en los estudios de 40.、Mm -hmm. y, y sacarán nuevo disco. Hoy、oh, han sacado nuevo disco. A ver, está guay. Los 40 Classic. Puede que solo sea artificial.

Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca.

Caballé. En los 40 c l a s i c

Esta Feder n Stratocaster Roja en las emisoras del Reino Unido. Apenas tendría yo seis años más o menos, pero yo ya los pillé tarde y cuando los pillé, los pillé con muchas ganas a dar straights. Tantos así que vi un concierto suyo en la Monumental de Barcelona, la antigua Plaza de Toros, que ya no existe como tal Plaza de Toros, pero sí centro comercial. Y fue un sonido brutal que en aquel entonces les patrocinaba p h i l i p s y flipé en colores. s e r í a igual el álbum del, del Colin a l i s A estos, en cambio, los vine a hacer como casi todos en los 40 c l a s s i c

De hecho, nos los descubrió un tipo llamado Sandro D'Angeli, que era subdirector de aquí de 40 y flipamos todos en su momento. ¡Ay Dios, lo que dieron de sí los héroes del silencio! Y es que, como decían, todo héroe guarda silencio al pasar por el pilar.

Le damos la mejor mezcla de números uno.

ラーメン

Toni Braxton la solían llamar sus compañeros la voz del soul puro. Es que menuda, menuda es esta mujer. Nació en un ambiente bastante complicado, como casi todas las artistas del sol, u sino que se lo diga n a Tina Turner, por supuesto. Su madre no le dejaba ver la tele y ella se escondía para ver Soul Train, una de las programas de televisión más brutales de toda la historia. Actualmente ha sacado en este 2026 una nueva peli.

Sobre su vida, sé que estas cosas no nos llegan al mercado español, pero también iniciará gira en e s t a d o s u n i d o s junto a New Edition y Boys to Men. Y a estos no hace falta presentarlos, ya los conoces. Reventaron el mercado español cuando en su primer disco vendieron 700.000 copias y se quedaron tan anchos diciendo: ¿Y con esto vendéis esto? Sí, sí.

Hombres que fueron muy potentes en nuestro país y lo siguen siendo.

Años del barco y o t e s í nos hemos hecho viejos de repente. Pero bueno, Lian Reims está viviendo la vida loca. Bueno, más que eso, ha celebrado el 15 aniversario de bodas con Eddie Shaibran. Lo ha puesto en su Instagram y lo e s t á b i c h e a n d o En Cabo San Lucas hay de pasar、Los、vacaciones. Classic. Qué guay. La fórmula original. ¿Dónde está eso? Con Guillem Caballé. Los c l a s s i 50 años del mejor periodismo se celebran con la mejor fotografía, música, gastronomía, charlas y cine.

Momento flashback que hacemos cada jueves a las 9 y 20 de la mañana repasando esas canciones que cumplen los 40. Vamos a felicitar en esta ocasión a uno de los máximos representantes de la música austriaca de los 80.

s i n e t o Connors, e la cantante irlandesa, cantando una canción que en un principio compuso Prince, del cual esta semana celebrábamos la infanta cifra de 10 años sin él, que es casi insoportable.、Eh, el origen de esta canción es suya, es de Prince, la cantó con una banda suya alternativa que se llamaba The Family, la、um, captó y la escuchó s i n e t o c o n n o r y la hizo suya. Lógicamente, el encuentro entre los dos artistas tendría que ser posible. De hecho, se conocieron en p a s l e y Park, el templo, el estudio.

De Prince. Y dice en las malas lenguas que la echó de ahí, de hecho declarado por Cine t o Connor, y que incluso de camino a Minneapolis, porque hay un trazo, él la acosó con un coche. 240, o al menos es lo que dice ella. Claro que también en Minneapolis encontrar un Lamborghini amarillo que la acosara a las tantas de la noche cuando la había echado de su estudio, pues todo concuerda. Aunque lo dejamos en la leyenda.

パンプアップでジャンプ、パン a アップ、ワイヤフィードステンプン、アンドジャンプン、ロケ

que、okay, es viernes y el cuerpo lo sabe pues bueno te lo ha dicho el disco、okay. que es viernes y el cuerpo lo sabe para o a b a j m que cantaban tecnotronic en plena etapa post así que todos vivimos en aquella época en... bueno si habías nacido la viviste seguro todo era en colores fluorescentes todo era así incluso había pegatinas que te salían en el boycao l l con la casa eres así s í la vida es así bueno buenas noches son las nueve y tres minutos 8 y 3 en canarias soy guillem caballé me encuentro hablando solo

En un lugar insonorizado que se llama el Estudio Joaquín Luqui, que se encuentra en mitad de la Gran Vía de Madrid, emitiendo para todo el planeta Tierra. ¡Toma ya! l l a Puedes oírnos a través de nuestra red de emisoras, que es muy extensa. Puedes oírnos a través de la TDT, te lo recomiendo si tienes un local. A través de los altavoces inteligentes diciendo: Oye, Siri, ole, Ale, Ale, señora, póngame usted los 40 Classic. Y seguro que te lo ponen.

Guillem Caballé. En los 40 Classic.

Que el amor estaba en el aire. Bueno, en el n e aire y depende de donde estés por ahí, porque si te da una v e n t o n e r a puedes celebrar lo que creas, donde sea. Ahora están en Sevilla celebrando la feria de abril, pero acabo de ver yo una vestida de faraláes y otra de chulapo. Bueno, de lo que sea, que se vistan los de Sevilla、eh, por Madrid. dices... s Bueno, cada uno se lleva la fiesta a su casa, pues está bien, ¿no? l o Lo que pasa es que vivo yo con el miedo de que alguien celebre el.

El San Fermín por la gran vía y la l i e v o esparda, ¿sabes? ¿Te imaginas?

De ver la segunda parte del de biokeep que hicieron de, de Bohemian Rhapsody de la vida de Queen, de la historia de Queen. La verdad es que se quedaban justo en w e m b l e y en el 86 y me quedan todavía 45 años muy intensos de la vida de Freddie Mercury y de, y de los Queen. Por cierto, si te gustan los biopics, también está la p e l i por ahí de Michael que está bastante bien, edulcorada, pero bien. Y bueno, a ver, también te digo una cosa: yo es que soy de como.

Mi profesión lo lleva también, soy muy cafetero y me faltaba un montón de cosas. Como por ejemplo, después de ver la peli, no te voy a destripar nada, pero me saltó con una pregunta muy grande que me decía: ¿Dónde está Janet? ¿Dónde está Janet? ¿Dónde está. Michael, que te falta una hermana. Bueno, en realidad dos.

Mazo que cantó Sylvester en un principio y que luego Jimmy s o m e r v i l los e l hizo vibrar a todos en nuestra época. Pero el original y disco y este You Make Me Feel Mighty Real es de Sylvester. Todo un icono de la comunidad LGTBI. Q+. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40

c l á s s i c

どういうことか分かる

チューマルに見えますよ。

Los 40クラシック。

Go to the Calling, una banda que desapareció en el 2011 porque a su cantante le diagnosticaron mal el Parkinson. Y se dieron cuenta un año más tarde, menos mal. Y han vuelto de nuevo a los escenarios. Si te gustan, Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

240 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Cindy Lauper. Cuando me enteré que esta mujer、uh, ya se retiraba, hacía su gira de despedida, dije ya está, ya perdió la oportunidad de volver a verla en directo, no hay manera. Pero ha anunciado que tendrá una residencia en Las Vegas, con lo cual si alguna vez viajo a Las Vegas igual me da tiempo. Por cierto, buenas noches, son las diez y cuatro minutos, nueve y cuatro si estáis en Canarias. Esto que suenan son los 40 Classic, yo soy Guillem Caballé y lo que está a punto de sonar es el gran hombre que cantaba desde lejos, el señor Phil Collins.

We'll、you

El e s p o r t i de Juanes, el colombiano, cantando una de sus grandes canciones que alcanzó el número uno aquí en España. Por cierto, ha sacado un nuevo disco en el 2026 que se llama Juanes Teban. Es la coña esta que hacen los latinos. Juan Esteban, claro. Tiene gracia. Y, y, y ha vuelto a sus raíces. Que por cierto, sus raíces en un principio, su primera banda era de heavy. Se llamaban Equimosis.

イエス Los Classic La <Formula>、mm、La fórmula original.

Han pasado aproximadamente 22 años desde que James Bloom editara su Back to Bedlam. Y de hecho hizo gira hace un par de años, hablando precisamente del 20 aniversario. Un hombre que a muchos les gusta, otros tantos, sobre todo británicos, lo odian, y que además juega como local porque reside en España, en Ibiza, en Santa Gertrudis.

Edición del tiempo que tendremos un poquito de Dana este fin de semana, sobre todo el sábado y el domingo más tranquilos, así que ya sabéis lo que poneros. Uno, uno, poneros la radio que si llueve, llueve y si hace sol, hace sol. Ya está, el chiste está hecho.

Con este temazo de The Human League. Eh, eh, vuelvo el domingo, que este domingo me toca pringar a eso de las 7. Ahora la música sigue durante todo el fin de semana con todos los compañeros de los 40 Classic que estarán encantados de ponerte los números uno Adiós. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy.

a Ordoña.

Sidney Houston hacia Kevin Costner y recordando a una de las parejas con más química de toda la década de los 90. Bienvenida, bienvenida a tu universo clásico. Continuamos después de Guillem Caballé en minutos con fiesta noventera y ochentera, que se note que empieza el fin de semana con Haraway y Alaska, pero antes con una preciosa fragilidad que se va transformando en fuerza, la de Big Girls Don't Cry de Fergie. Buenas noches.

Myself in center, clarity, peace, serenity.